Hay numerosos lugares en los que podemos hacer esto. El objetivo es quitarse el mal de ojo. Y para eso nos vamos, por ejemplo, a la lanzada, a la playa. Allí podemos entrar en la iglesia, dar vueltas al retablo 3. En cada una de las vueltas embarremos y dejamos en el cepillo una limosna. Así nos quitaremos el mal de ojo. Tiene que ser en ese lugar, en la lanzada, en San Censo. Allí encontramos un sitio para conocer algo más nuestro mundo bizarro. Es una creencia extendida que se prolongó en el tiempo. Sobre este hecho sabe más que nadie nuestro invitado, Rafael Quintía, antropólogo, escritor, historiador, tiene muchas virtudes y muchas cosas buenas. Una de ellas es que es de Vigo. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas bueno, noches. Gallego y de Vigo, o sea, lo tienes sí, todo. Sí. Sí, nací en Vigo, bueno, vivo en Pontevedra también, o sea, sí, en sí, claro. es un plus, ¿no? O sea, <risa> Oye, lo, lo que he contado de la lanzada es solo un ejemplo de una traición, una creencia que existe desde hace muchísimo tiempo. A ver, las aislas, en este caso las creencias en el mal de ojo. Sí, sí, la creencia en el mal de ojo no es exclusiva, obviamente, en Galicia, sino que muchas culturas creen en, en eso, ¿no? Que, que la existencia de gente que tiene tal fu fuerza en su vista que puede causar el mal, A una persona o un animal, ¿no? Entonces, eh, frente a ese, ese temor, pues la cultura nos dota de una serie de mecanismos, unos profilácticos de protección y otros de, de curación. Y dentro de todo este, este entramado ¿no? de, de ritos, pues se eh, cobran especial importancia determinados lugares, santuarios, donde la gente acude tanto a buscar la protección ¿no? como los ritos de curación una vez que creen que están bajo la acción del mal de ojo. Las playas, el mar es importante en todo este tipo de creencias, ¿no? Pues sí, el agua es un elemento purificador por excelencia, igual que el fuego, ya en contextos precristianos, también en el cristianismo. Hay que tener en cuenta que el agua de mar tiene unas connotaciones simbólicas muy potentes, porque aparte de ser agua y tener ese elemento purificador, tiene sal, que es uno de los elementos esconjuradores del mar por excelencia. Por lo tanto, el agua de mar, además, tiene... Tiene esas, eh, esas propiedades ¿no? para hacer frente a muchos males y por eso se utilizan muchos tipos de, de, de remedios curativos. Una de las cosas, uno de los remedios curativos eh, que he encontrado y que tú haces referencia es que en algunos lugares uno puede adquirir, por ejemplo, un anillo de unicornio eh, para luchar contra el mal de ojo. Sí, eh, la que, creencia... que no existe, creo, el unicornio, pero tampoco parece que exista el mal de ojo, por lo menos eh, que sea real en el sentido de que eh, la fuerza de la mirada nos provoque desgracias en quien sea el objetivo de ese mal. Sí, hay que especificar, o sea, el mal de ojo, o sea, gente que se siente mal y afectada por el mal de ojo existe que haya gente claro. que pueda producir una dolencia con su mirada pues eso ya obviamente es discutible ¿no? pero en, la, en nuestra cultura al, al existir ya ese esa denominación no esa categoría incluso médica pues quiere decir que responde a una realidad cultural, otra cosa es que haya gente que pueda hacer eso, y con el unicornio pues sí partimos de la base de que el unicornio es un animal mitológico, pero los cuernos de unicornio existen, es decir elementos, amuletos que han sido utilizados A lo largo de la historia, pues desde los primeros textos escritos que tenemos en Grecia, del siglo IV a.C. hasta la actualidad, en Galicia se siguen utilizando elementos que se consideran cuernos de unicornio, aunque en el siglo XVIII pues el, el, el Colegio de, de Farmacéuticos de Londres lo, lo, lo, lo sacó de la farmacopea, ¿no? pero sigue vivo. Yo, de hecho, bueno dediqué muchos años de mi vida a investigar precisamente el, el uso del cuerno de unicornio y aún hay algunos lugares, algunos joyeros especializados que realizan estos anillos de, de unicornio a través de toda una ritualística donde tienen que juntar plata de siete mujeres de nombre María en gastarle lo que consideran bueno un trozo de, de, de cuerno unicornio, que es son cuernos de, de ciervo volante, y ese anillo, aparte de tener propiedades curativas para dolencias de la piel, sobre todo, y venenos, y será un antídoto, pues también es para, para este tipo de males. ¿Tú los has tenido? ¿Tú los has, has llegado a adquirir? eh sí, sí, yo yo los he tenido en la mano, yo yo en mi familia se conserva un cuerno unicornio hace más de dos siglos de antigüedad, o sea que eso me ha llevado a mí a investigar y me he pasado ocho años buscando cuernos de unicornio por toda Galicia y, y otras zonas limítrofes de Portugal, Asturias, bueno, es una, es una creencia muy extendida y, y bueno, son muy diversos obviamente los objetos porque partimos de la base que el unicornio no existe, por lo tanto, son todo cuernos de ciervo, cuernos de eh, colmillos, de cosas muy, muy diferentes, pero eh, con ese de, denominador común de eh, que subyace esa creencia de que eran las astas ¿no? de estos animales poderosos y con los mismos usos y aplicaciones que hubo en la Edad Media, en la época del Renacimiento, es decir, para, para venenos, para picaduras y siguen siendo objetos eh, de poder todavía activos y vivos hoy en día Y, y bueno, en, en muchos en muchos lugares. ¿no? De, de Rafael, además de cuernos de unicornio, ¿qué otros objetos o productos así un poquito extraños se han utilizado tanto para proteger como para curarse? Bueno, eh, cientos, cientos. ¿no? De, digamos que la panopia de objetos de poder y amuletos en, en la cultura gallega es es inmenso, pero bueno, desde, desde llaves de... de um, Bueno, podríamos hablar de los amuletos más antiguos si queréis, que, que ya los tenemos constatados en el paleolítico, sobre todo los dientes el diente de jabalí, muy utilizado lo tenemos documentado incluso en Yacimientos de la edad de Hierro, es uno de los elementos más utilizados como amuleto contra el mal porque es un arma simbólica, incluso para para favorecer la, la, eh, la producción de leche en las mujeres, pues el diente de jabalí es muy habitual, el diente de lobo eh, los cuernos de ciervo volante uno de los amuletos más usados y más populares en Galicia, todos los elementos hechos de azabache, ¿no? hay toda una gran tradición de, de, de artesanía de azabache, sobre todo vinculada a Santiago de Compostela, como centro de peregrinación, la figa, ¿no? esta, esta mano con el dedo pulgar entre el índice y el corazón, es el amuleto posiblemente más más famoso de, de Galicia, si es hecho de azabache más poderoso todavía, pero puede ser de plata, tenemos los hoyos o sea, tenemos eh, determinados amuletos que son operculos, piezas de gasterópodos, conchas marinas, ¿no? para decirlo de una forma bruta también el hoyo mao, hoyo de Boividal es característico, un amuleto característico para, para el mal de ojo que incluso los emigrantes llevaban, llevaban a América, tenemos eh, bueno es, es que la piedra de ar, o sea trozos de piedra de altar, de altar donde se misa, ¿no? que se, la gente los iba a a extraer clandestinamente para hacer bolsas de objetos ...de poder y para hacer bueno eh, amuletos que, que llevar con ellos... Eh, ...todos los amuletos sagrados que podáis conocer... Pues ...desde la Cruz de Caravaca, la Cruz de San Benito... ...los escapularios, protegen contra el mal en, en general... ...pero bueno, contra el mal de ojo... ...también muy muy eh, propio de Galicia... ...lo que llamamos la castaña de Indias... ...la ca castaña peloura o castaña de las bruchas... ...que es una castaña que no, no, no, es para, no se usa para consumo... Y es quizás el amuleto más extendido, la, la gente lo lleva al bolsillo, lo tiene en los cajones de casa, en el coche, bueno, es un amuleto también muy muy popular. O sea, te, son, son cientos, ¿no? Podríamos eh, podríamos hablar eh, largo y tendido sobre, sobre todos estos, incluyendo también muchas plantas, ¿no? Muchas plantas que cobran especial protagonismo, sobre todo en la noche de San Juan. Sí. La noche de San Juan es muy importante, ¿no? También esas creencias, en esos mitos, esa eh, creencia en que eh, favorece la fertilidad está muy desarrollada en Galicia, esa creencia. Sí, la noche de San Juan es lo que nosotros en la antropología consideramos una noche liminal, es sí. una noche frontera, ¿no? Que, que, muy coincide con el solsticio de, de verano, igual que es una noche frontera la noche de difuntos que acabamos de pasar, y por lo tanto, en las fechas liminales. Eh, suceden cosas que no suceden en el resto del año. Por lo tanto, son noches propicias para la adivinación, pero también para la curación y también para la, los ritos de fertilidad. Pues, por ejemplo, ya que citabais la lanzada, pues el rito del baño de nueve ondas en la lanzada en esa, en esa noche. Y, además, como es una noche digamos, eh, liminal, donde suceden cosas extraordinarias, pues es la noche en la que las brujas salen, en la que las brujas, dentro de las creencias mitológicas, ¿no? que se reúnen en determinadas fuentes pues para lavarse el pelo, para decidir las plagas. Entonces hay toda una serie de ritualística protectora en esa noche pues para proteger la casa, la hacienda, los animales, cualquier... Eh, bueno, y las propias personas, y no caer presa de la acción maléfica de las brujas, del mergallo, del mal de ojo. Y cuál es? sobre todo... ¿Sí? Sí, sí, sí, no, no, termina y ahora te pregunto. Ah, eh, y sobre todo son eh, ritos eh, profiláticos. Uno es proteger la casa, todas las puertas y ventanas con determinadas plantas apotropaicas, plantas que se quiere, consideran protectoras, como la espadaña, como determinadas plantas con puntas, eh, algunos tipos de digitalia que nosotros llamamos pues bilicroques, estralotes, bueno, sanchoans, bueno, una serie de plantas que tienen propiedades eh, curativas ¿no? Y, y protectoras. Y después ritos, ...de purificación, saltar por encima del fuego, recoger la primera capa de agua en determinadas fuentes... ...antes de que salga el sol, lo que se llama la flor de agua, con la que lavarse y purificarse... ...recoger una serie de plantas medicinales, aromáticas y protectoras que se dejan toda la noche en agua... ...a la acción de la luna y por la mañana lavarse pues para quedar protegido y purificado... bueno ...hay una serie de ritos muy amplios alrededor de esta noche precisamente para garantizar la salud y la protección durante el resto del año. Eso todo, como estás comentando, muy de protección. Pero, por ejemplo, alguien que, que piensa que le han echado un mal de ojo, que, que, que no puede salir de de, de pues eso de esa rutina de que todo le sale mal, de que parece que ya su vida se está acabando y, sí. y está buscando una solución a, a, a, pues a, a toda esa incertidumbre que tiene interior. ¿Cuál es el supuesto ritual más efectivo para curarse de ese mal de ojo o que, o que esa persona pueda creer que con ese ritual ya está totalmente protegido para eliminarlo. Un libro, ¿eh? O, sí, eh <risa> sí. Y tener un libro y y, y no pensar bueno, eso. Sí, es, eso es lo primero, sí. ¿no? No creer no que alguien te pueda hacer daño con la vista, pero en todo caso, como es un fenómeno eh, que forma parte de, de muchas culturas, pues la gente lo cree, ¿no? Pues lo primero que hace una persona eh, cuando sospecha de que es objeto del mal de ojo, bien porque todo le sale mal, porque tiene desgracias, o porque cuando la gente tenía animales, pues si daban sangre en la leche, era un signo inequívoco de que le habían echado el mal de ojo, bueno, este tipo de cosas. Cuando uno tiene sospecha, normalmente acude a un especialista en lo que llamamos la medicina o la gestión de estas cosas, un especialista en lo que es el, la cultura popular, es decir, algún tipo de, de sabio, de neiga, de curandero... ¿Qué le haga el diagnóstico? Primero hay que diagnosticar si realmente lo que tienes es mal de ojo o no. Ahí hay una ritualística muy diversa y muy muy, muy amplia. ¿no? Una vez que el especialista diagnostica que realmente estás sufres mal de ojo, pues te va a recetar una serie de remedios. Que pueden ser remedios que puedes realizar en la casa, pueden ser re remedios en forma de ritos de paso, pues a través de dando vueltas a un crucero, pasando por debajo de un puente o acudiendo a lugares especializados en la gestión de este mal por ejemplo a la Lanzada por ejemplo el santuario de San Ciudadán de Tomeza donde hay que hacer un rito circunvalatorio de nueve vueltas en sentido contrario a las agujas de reloj porque lo de que se trata es de retrotraer el tiempo hacia el momento en el que uno aún estaba sano a la vez que se echan unas piedras bueno, hay muchos, muchos santuarios entonces depende del diagnóstico se aplica un remedio u otro ¿No? normalmente la gente primero va a preguntar es lo que tiene que hacer, ¿no? Y si hay víctimas, hay verdugos también... ...¿hay gente que se dedica a eso... ...o gente que se dedicaba a eso? Sí, eh, a ver... ...había gente... ...normalmente el mal de ojo está asociado... ...a lo que se denomina la envidia... ...hay gente que sufre de envidia... ...entonces tanto desea, no tanto mira... ...por los bienes del otro... ...que puede acabar causándole daño... ...entonces eh, el ahojador... ...el que echa el mal de ojo puede ser intencionado... ...como dices tú, gente bueno que, que, que tiene esta envidia o puede ser gente, en nuestra tradición existe también la creencia de que hay gente que tiene tal fuerza a la vista que puede hacer daño sin querer, incluso parar los relojes, entonces esa gente evita mirar directamente, se ponen gafas, en todo caso cuando alguien tenía fama de poder echar el mal de ojo, realmente eh, quería, quedaba estigmatizado, ¿no? la gente evitaba pasar por delante de esas casas y a veces estigmatizaba a gente que realmente, pues no es que fuesen brujas o que echase el mal de ojo, pero a lo mejor pues pues eran Eh, viudas o mujeres solteras mayores que vivían solos o alguien que, digamos que se mantenía un poco al margen de los valores de la sociedad. Entonces también hubo casos de estigmatización de gente precisamente bajo la creencia del, del mal de ojo. ¿no? Pero sí, sí. sí, hoy en día, por ejemplo, cuando hablas con curanderos, cuando hablas con gente bueno, que gestiona estas est estos males que ellos creen, si sí detectan que hay otros que se dedican hacer el mal y de hecho hay como una especie de pugna no entre, entre curanderos tradicionales y otra gente que acude a nuevas eh, nuevas eh, fórmulas de, de bueno no, nuevas formas de religiosidad de santería también eh, otras, eh, otro tipo de curanderos que, que vienen de otros contextos culturales y hay ahí como una pugna entre unos que lo utilizan para hacer el mal otros para curar y bueno es a nivel antropológico es muy interesante El fenómeno que se está dando hoy en día de hibridación y de, y de, de, y de choque entre distintos esquemas, incluso dentro de, de este mundo de, de, de los curanderos y de estos ritos también del mal de ojo para bien y para mal. Cuando tú quieres eh, hacer un mal de ojo a alguien, o sea, que lo, que lo quieres hacer porque lo, lo tienes decidido, ¿tiene sí. que ser eh, que lo haga esa persona mirándola directamente o se puede hacer algún tipo de ritual haciéndolo como por encargo? a ver lo tradicional es hacerlo es una persona que tiene capacidad o que tiene esa o que cree que tiene esa fuerza en la vista entonces el deseo intenso decirle ay pues cuánto me gusta esto que tiene no eh, exteriorizar visibilizar no expresar ese deseo por algo en la otra persona ya ya causa cierta inquietud no buen tanto o bueno que pues, tradicionalmente por ejemplo ay que vaca más buena y debe dar mucha leche y no sé qué este tipo de, de actitudes se veían con recelo. Entonces, el que echa el mal de ojo lo echa directamente. Otra cosa es cuando alguien recurre a un especialista, en este caso que haga prácticas de, de magia negra para causar mal. Pero ahí entraríamos en otra denominación que sería el meigallo, el hechizo, o sea, un intermediario que tiene o que se entiende que tiene cierto poder y a través de un rito de magia negra puede causar daño a otro. Pero ahí estamos recurriendo a un intermediario, no es la persona que tiene la capacidad De, de, de producir el mal con su mirada, el que está actuando. ¿no? Esto sería el ahojador. Y también existe la creencia de que se puede echar el mal de ojo no solamente a personas, sino también a animales. Sí, sí, sí. Era muy tradicional. Había, eh, digamos, eh, una serie de, de elementos, por llamarlo así, vulnerables. Y además que tiene mucho que ver pues cómo se articula una sociedad agraria que depende fundamentalmente del ganado, que es parte de la de la subsistencia, y también de los niños, o sea, de la capacidad de fertilidad y de tener muchos hijos que al final son la mano de obra de una economía doméstica agraria y los que van a cuidar a los viejos. Entonces, eh, eh, había que tener especial cuidado con los niños pequeños que podían sufrir mal de ojo, ¿no? con ritos incluso una vez que nacían de baños protectores, un montón de amuletos que se le, que se le ponían, sobre todo cuando salían por primera vez de casa, y también... ...con el ganado... ...cuando se salía de casa con el ganado... ...se hacían ritos... ...pues de hacerle la cruz en la frente de la vaca... ...un ritual... ...que se bendecía digamos a la vaca... ...con la boina del hombre... ...después de pasarla por su entrepierna... ...bueno, muchos ritos para proteger el ganado... ...porque si el ganado enfermaba... ...y muchas veces era fruto... ¿no? De, ...o caía bajo el mal de el mal de ojo... pues ...por algún vecino que, que tenía envidia... ...pues podía poner en peligro... ...la propia subsistencia de, de esa familia... ...entonces el ganado era uno de los objetos, digamos, que más temor eh, existían en que cayese, bueno, que sufriesen el mal de ojo y también las, los testimonios más abundantes nos hablan de casos de mal de ojo en el ganado. Como os decía, un síntoma ya claro era que la vaca al llegar a determinada casa o determinado lugar no anduviese ni para adelante ni para atrás. Eso quería decir que estaba delante de una casa de alguien que tenía ese, ese poder en los ojos o de que diese sangre, o que dejase de dar leche de, sin ningún tipo de explicación, eran síntomas de que la vaca eh, sufría mal de ojo. Hemos aprendido muchísimo sobre las creencias y eh, sobre las tradiciones relacionadas con el mal de ojo. En Galicia lo hemos hecho con el antropólogo Rafael Quintía. Rafael, mil gracias por estar con nosotros. Nada vosotros. No buenas